Llegamos, cobrones. Largo i culebrero, como el camino Un diario de viaje, yo soy mi equipaje Lo enviario y nos fuimos Miro mi tatuaje aquí, grita, lo hicimos y aquí vamos Si no tiene le fiamos, hasta pa pagarle prestamos Vámonos cualquier dolor, lo matamos de mano en mano Súbele, que suena Mavli Machatero, fuera de aquí, después de Rodolfo y Carpi Jomejeloners de y así es que mi Empieza el proceso de aceleración Es libertad por elevación Mate las empresas, ya soy mi patrón Tenía razón aquel que dijo No es casar si tener hijos No es tener empleo fijo si una vida mijo Voy en la parte de atrás, tiroto automático Pensando esta letra Cuando el trópico viene el tránsito Fijo que nos van a parar Yo te enseño a rimar Tú no eres su Sobran las gafas y si te faltará el sitio donde llegar La fiesta va en cuatro llantas borracho, yo, yo si bailo. Prende el aire, más calor que en el cairo, bajo la ventanilla y grito Dios, si existe haz algo. Yo voy con esa cara de sospechas Soy equipaje, de este lenguaje de viaje Los llevo los traje, a esta mi ruta no es un escape Cada canción es un no combate, no va vale. miras las cabezas moviendo ese carro Eso decían al vernos pasar, la señal Dice peligro en esta carrera, prohibido parar No, inventamos rivales de ritmo y antaño nos sigue Pidiendo el aceite, pa' afuera los haters Está reservado para a medias por hora, que y acá los borrachos no se marean Y así se bandean Nuestro destino contando historias pa' no deprimirnos, noches sobresaltos Tengo cuatro autos, ¿cuáles? Autos la y ofrecieron un camello, para trabajar por allá, pero, pero él manejando un platillo volador, pero de los grandes, de los de carga, pero ah, ¿sabes qué fue lo que no me, no me tramo? Que, que eso es, uno abandona mucho a la familia, porque es para venir y cada tres millones de años luz a la casa. hay ah, otra cosa, que yo no les entendí cómo es, cómo es el billete allá. Él, él sí me dijo que, la, que era bueno, pues, el, pero, yo no, pero yo no sé dónde se compra con esa plata, pues, y, ¿y en todos los planetas se podrá comprar con esa plata o okay. qué?